ya se había realizado el informe de gobierno hasta el presidente electo se le había visto por amacueca en el informe de por allá. En ese municipio vecino que empuja a todos los ayuntamientos de la región con la dinámica y gran iniciativa que su presidenta, por segunda vez, ya le da su territorio con ese vínculo trabajado tres años con el gobierno del estado. Eso deja un poco deslucido al municipio exindependiente, pues hay quien dice que casi como sus adornos de fiestas patrias se vio en sus actos oficiales. Por la República del Ganso Cansado, en esa pelea entre Fifi y Chairos, todo deja ver que la derecha ya no sabe cómo hacerle para de darle rumbo al barco, en donde hasta un yunque les anda haciendo agua con uno de los pocos tirillos de la triple alianza que en firma de una carta para Madrid solito se dieron un bolillazo y aunque intentan seguir contra la cuarta TT evidenciando los supuestos signos comunistas que en el desfile del 16 queda claro con la marcha de varios ejércitos de los países invitados con todo y sus presidentes que es para la derecha y los republicanos gringos el mismísimo demonio Ya el conejo hace memoria bajo el guisache filosofal de toda la historia pasada desde aquel temblor del 19 de septiembre de lejano 1985, cuando en el sur de Jalisco fue algo desastroso, donde queda en evidencia las carencias de vivienda y cómo muchas familias en toda la región desde Zapotlán el Grande surge un proyecto de vivienda bien coordinado y popular movimiento que ahora en estos tiempos sería algo así como como de orientación comunista. En esas reflexiones está la sombra de la justicia callejera con un aromático café traído desde Tepec, cuando llega eh Y poco impávido con su nerviosismo evidente, pues con celular en mano, le dice al conejo que todas quieren Así de pronto, como si el tiempo estuviera a punto de detenerse. ¿Colejo? -co -co -co -co -co ¿Vengo hasta tu barrio para que me, me, me, me ayudes a, entende, a entender qué es la solidaridad? Al escuchar la pregunta, el superhéroe del barrio quiso salir corriendo como si fuera ramificado de la erupción del volcán en cumbre vieja en la isla La Palma, en Canarias, España. Pero se calmó, solo de pensar que si ahí viviera tendría que lidiar con ese fascista partido de Vox, que ya por la tierra mexica anda regando su veneno. Por lo que Para encontrar respuestas, se pone al tiro con un puño de galletas de animalitos y un jarro de té de hojas de guásima. Se da la tarea de resolver la duda que el buen Efic Eficopo lo trae preocupado. Y entre que se alucina con la luna llena o mirar a cada rato al cielo para ver si no se pone aborregado, según las últimas tendencias en las redes sociales, pues es un signo de posible temblor. Y alrededor de la justicia llega algo desorientado. Ya se sabe que todo conejo tiene esa fascinación por la luna llena a la que bien quiere viajar a ser parte de ese satélite siguiendo la antigua tradición oral mexica. Pero el jale de justiciero es an antes que sus propios sueños por lo que se pone al tiro. Así como el fiscal Megahertz Mañonero que se hace justicia contra parientes que mantienen encarceladas por algunas cuentas pendientes en paraísos fiscales. Dicen las malas lenguas periodísticas y llega con su informe para impávido. ¡Mira, Fipoco! ¡Cuando preguntas qué solidaridad! Te cuento lo que encontré en tres puntos. ¡Uno! ...al viajar por el portal del tiempo... ...como lo puede hacer solo los justicieros sin avaricia alguna... ...ni culto a la imagen en las redes sociales... ...te cuento que es claro que la solidaridad... ...es un ejercicio de amor verdadero por el otro... ...fue el gran vador rescatado de los escombros... ...de una sociedad despedazada... ...de un gobierno per perplejo e incapaz de responder de inmediato... Y ya ha podrido en corrupción que en 1985 queda el descubierto en Zapotlán, Gómez Farías, San Andrés Islán y hasta en Sayulis la falta de vivienda. Dos. Un ejemplo claro de solidaridad se dio fuertemente en Ciudad Guzmán, donde los grupos de la pastoral juvenil inician la organización de rescate y se van integrando otros más, como las catequistas... O las señoras de las comunidades eclesiales de base que entre dar albergue a los damnificados y preparar comida para todos los que se quedaron sin nada. Tienen que lidiar hasta con el gobierno que con su plan dn 3 ignora la naciente organización de la sociedad civil en el sur de Jalisco. Y 3. De ese hecatombe surgió una gran organización provivienda en varios municipios apoyados por organizaciones y gobiernos de otros países que no confiaron en el gobierno local y canalizaron sus recursos vía la diócesis de Ciudad Guzmán. Por eso, a 36 años de la tragedia, muchas familias entendieron lo que es la solidaridad es algo que solo surge con trabajo comunitario y esfuerzo, sin políticos. Algo que en estos momentos muchos de los que fueron beneficiarios se olvidaron de un doloroso evento y siguen soñando que quien les tiene que dar todo es papá gobierno. Es hí poco al escuchar el informe Ejor se clavó en su celular, donde su electo presidente anuncia con gran emoción que próximamente dará la noticia de la develación de la escultura de Cantinflas para celebrar la presencia del mimo ensayulis. Al fin, eso era lo que importaba. La solidaridad y la ternura del dar se parecía al montoso páramo frente a la parroquia. Salud para todos los que a pesar de los embates de toda la corrupción y fanatismos enajenantes siguen aferrados al sueño de una sociedad con una vida digna. Buenas tardes, buenas noches a la comunidad de Radio Cartón 360. Aquí saludando al amigo Sergio Funk desde Piedras Negras, Coahuila. Mi nombre es Melquiades Matías desde el río Bravo donde empieza México la humanidad está pasando por tiempos muy difíciles hoy Haití en Piedras Negras estamos en los primeros tiempos hoy ya entramos en una crisis de carácter migratorio las puertas fronterizas reventaron no por lo que se cree, sino por una larga y angustiante crisis de pobreza y eventos en todo el planeta, en donde se mezclan desastres naturales, terremotos y magnicidios. Para México y Estados Unidos, la cosa está delicada en el flujo de inmigrantes, ya que tenemos... Muchos, pero muchos hermanos de diferentes nacionalidades Aquí, en frontera Son de San Paulo, Río de Janeiro Brasil, de Venezuela De Cuba, de África Y de Afganistán Y de otras partes del mundo Por nuestra frontera cruzan muchos migrantes Pero las cifras siguen avanzando en aumento Los cruces masivos son en Ciudad Acuña, Matamoros, Reynosa, Tamaulipas y Piedras Negras. En Ciudad Acuña y Piedras Negras cerraron los puentes para evitar la emigración. En Ciudad Acuña, frontera con del río, ingresaron a Estados Unidos más de 10.000 personas migrantes solo en una semana la mayoría haitianos se estableció un campamento provisional bajo el puente del río es un problema grave los haitianos tienen poca oportunidad en su país la actual situación el asesinato del presidente el terremoto la situación económica, las pandillas armadas, las instituciones colapsadas. Es decir, la salida de la isla se explica. Es presente que la migración no disminuya en los próximos años. Es probable que estemos invadidos de estos carnales por más y más tiempo. Vamos a escuchar de un grupo, Colores Santos, La Tortuga. La verdad de cantar senzontle de mi corazón que no paren de sonar los tambores en tu corazón que no paren de brotar las flores en tu corazón y que pare de sangrar Ves muertos, pasas hambre y te violan. Solange, cubana de 21 años, que atravesó el tapón del Darío, la espesa selva que comparte Colombia y Panamá, pone la voz al sufrimiento de las mujeres migrantes en ese paso, considerado uno de los límites fronterizos más peligrosos para los migrantes en su ruta a Estados Unidos. A ella no la violaron porque se escapó cuando vio que su grupo iba a ser asaltado. Les quitaron todo. Dinero, celulares. Luego se llevaron a las muchachas detrás de unas matas. En el grupo escucharon los gritos de una de las mujeres violadas. Explica Médicos Sin Fronteras que ha recopilado testimonios ...de la aterradora ruta que han atravesado miles de migrantes haitianos... ...en su mayoría, pero también cubanos, africanos, venezolanos, etcétera Aquí estamos en Radio Cartón 360, donde todo se puede... ...y el espacio es para todos. En estos tiempos que estamos viviendo, debemos de pensar en el futuro y el mal que estamos haciendo a nuestro planeta llamado tierra no hay pueblito estado o país que no haya tenido un evento de la naturaleza que nos deje pensando un poco tornados, ciclones, huracanes derrumbes, temblores erupciones volcánicas sismos, epidemias, inundaciones desastres naturales es una respuesta es ...a la contaminación y el daño que le estamos haciendo a la Madre Tierra. Hoy más que nunca debemos reflexionar sobre las enfermedades, la desnutrición infantil, desigualdades económicas y sociales, los cambios de temperatura a nivel mundial, las sequías, las inundaciones y, y su relación con nuestras acciones... Debemos parar y ser conscientes, preguntarnos ¿Cómo ayudamos a nuestra Madre Tierra? ¿Puede ser con pequeños cambios? Pensemos que los pequeños cambios tienen la capacidad de ser generadores y replicadores de conductas positivas. Todo cambio exitoso empieza con algo pequeño. Seamos ejemplo para nuestras futuras generaciones. Y respetemos el prójimo sin importar la especie, vivamos el tiempo luchando por vivir en armonía, construyendo a la conservación de nuestro mundo, porque al final de todo es la madre en tierra, nuestro planeta, nuestro hogar, la que da la vida. Los dejo con una gorrita, de Yesy Bulbus, la cruda moral. Así, señor, se lo aseguro. Ni pura babosada en toda fiesta y reunión. Sobre todo si he bebido, soy muy necia e insist se la he hecho a mi familia nos damos cuenta que estamos al borde del camino y seguimos con las mismas costumbres y mañas sin mirar atrás sin ver el daño sin voltear al cielo y con el mismo pensamiento podemos contribuir a no consumir plástico reciclar no tirar basura empezar con cosas pequeñas que se nos salga una costumbre sof pescadu fritum el guapangero llega y alegra a todos cocu cocu fritum el guapangero llega y alegra a todos Llévanos lejos con tu violín A un hiberto saló de ritmos o viento Llévalo a un hiberto claro a mi princesa Oh rima nos asómbranos con tu destreza Oh guapanguero, rimanos, asómbranos con tu con tu destreza <música> que no del tiempo un o pangos tiempo entre la risa y el mezcal, o cantando dolores de la tristeza de un cacal, y el amor perdido, tal vez un error mortal. ser el poeta del tiempo atreucando ríos, cayeste que tu falsete claro como tens hombre o vaquero quisiera prestarte a ti mi sentimiento o oh, vaquero quisiera prestarte a ti mi sentimiento pa Haciendo del tiempo un manantial Guapangos que entropizan entre la risa y el mezcal O cantando dolores de la tristeza de un pacal De algún amor perdido tal vez un héroe inmortal El canto del viento de la Guateca y montaña, la hoja sella entre calles y tabaco pescado frito. el guapanguero llega alegrando a todos con sus ritos el guapanguero llega alegrando a todos con sus ritos Tres poemas Si eres tocado por un sueño Manténlo vivo Mientras la rocola toca la misma canción Y el tiempo está congelado Yo te ofrezco las calles de la noche Sabía que eras tú la que me tiene despierto por las noches Tus curvas en tu cuerpo Tu piel de cereza El olor a sándalo Las rosas en tu pelo Las palabras desaparecen Hoy amanecí Y es otoño No te puedo quitar La mirada por las mañanas Quiero saber si hay un espacio en ti Yo sé que el cielo Está en todo tu cuerpo Y me abandono en tu espacio En el rincón del firmamento Me olvidé de mí Tengo ganas Mi cuerpo te pide Música El amor y la música El día que me quieras estaré aquí Cantando, viviendo Que para eso vine a esta vida A ser feliz No espero que llegue la noche para ser feliz Soy la imitación de muchas cosas Que se quedaron en mí Estoy con mi destino a las 3 de la mañana en día de muertos, en tiempo de pandemia. El amor no se trata de ganar, se trata de dar. Y hoy, este día es un milagro más para mí. Día de muertos Dios es un sentimiento Un pensamiento Que se hizo de la nada Hoy mi vida Es un ensayo Pero mañana Será mucho mejor La soledad Es una buena consejera La vida Es una loca Quien cree en el paraíso yo sé que soy un poco cursi o quizás mucho más que ayer si no haces lo que pensaste los sueños se alejan más y más día a día vivimos en un mundo de engaños tres poemas un servidor Melquades Matías y saludos a todos Digamos que hago cosas raras. No me gustan los caminos rectos, si no son hasta tu boca. Por eso Dio un rodeo hasta para olvidarte Y nunca quise olvidarte Pero me va haciendo falta Y he seguido haciendo cosas raras He intentado descolgarme las heridas de la piel Igual que una camiseta de la cuerda de tender Lo mismo que un cuadro de un museo Volví a conducir rápido Suicida Para adelantar de noche a mis temores Como digo, hago cosas raras Te busco los botes vacíos de la despensa Aún veo a la primavera temblar en nuestras fotos En las discotecas Solo hay fast food Ningún alma que llevarse a la boca Me hago un torniquete en la memoria Para que no se desboquen los recuerdos Por si lo olvidaste Hago cosas raras Y corro de lugar a otro Mi cabeza ya lo entiende Pero no mi corazón Corro Hacia las piernas de la noche Corro Hacia las sílabas de otro cuerpo corro Corro Corro Y no sirve de nada Y lo sigo haciendo Y no sirve de nada Y lo sigo haciendo Y no sirve de nada Y lo sigo haciendo. Y no sirve de nada. Si algo he aprendido es que se puede huir de todo menos de lo que se pierde. He perdido el tiempo alguien me ayude porque no sé dónde lo dejé. Era un tiempo así como breve, hermoso, delicado, lleno de buenos momentos y de alguno malo también. Seguro que lo reconocerás enseguida. No tiene pérdida posible, por eso me extraña haberme despistado con tanta facilidad. No hay otro tiempo así o al menos yo no lo recuerdo. He perdido el tiempo y necesito encontrarlo. Razón, aquí y ahora o mejor dicho ya he perdido el tiempo contigo y la verdad no sé cómo ha podido volverme a pasar porque esta vez lo teníamos todo atado y bien atado a buen recaudo y encima sin necesidad de pasar por ningún sitio a firmar sabíamos que lo nuestro era especial lo sentíamos no hacía falta ni decirlo lo sabíamos y ya está. Lo teníamos tan claro que lo único que nos daba miedo era dejarlo escapar. Y en cambio lo tratamos como si fuese de lo más rutinario, de lo capullos que fuimos Dios, lo irrepetible que era esta ocasión y la oportunidad que la vida nos brindó. Como si después de lo que hemos vivido nos mereciésemos volver a quedarnos bonito, volver a volar. Y tú y yo ahí, como si no fuese con nosotros, hemos vuelto a hacerlo de siempre, darlo todo por hecho, sin darnos cuenta de que lo que se estaba haciendo en ese momento no se volvería a dar más. Nunca más. Pero que no cunda el pánico, porque he perdido el tiempo sola también. He creído que las cosas que no pasaba era porque no tenían que pasar, viéndolas venir, esperando la vida repanchingada en vez de mover el culo e irla a buscar. Y de ese modo solo te vienen malas noticias, porque esa es la gran diferencia entre las buenas y las malas noticias, que las malas siempre vienen solas, sin necesidad de que hagas nada. Las buenas, en cambio, solo les llegan a los que se embarcan dispuestos a naufragar. ¿Le ha exigido la vida tantas veces una nueva oportunidad? Como si fuese algo más que un derecho, como si fuese su responsabilidad. Y ella, que ya es de por sí puta cuando no le exiges nada, imagínate cuando encima la vacilas. He perdido el tiempo dedicándoselo a gente que no valía la pena y echando de menos a los de verdad, diciéndoles a ver cuándo nos vemos, mintiéndoles a ellos y a mí una y otra vez, dejando sus vidas pasar llamando a tipos y tipas irrelevantes gastando minutos en cosas urgentes en vez de hablar de lo que de verdad importa repasando agendas en vez de las curvas y líneas rectas que tienden hacia la felicidad por eso aquí ando buscando de nuevo ese tiempo perdido otra pérdida de tiempo pensarás pero necesito encontrar ese tiempo y ponerlo de nuevo a pasar hoy me queda menos que entonces hoy el paso del tiempo se ha acelerado y ha cogido velocidad y sin embargo aquí estoy como un imbécil gastándolo en algo tan improductivo como recordar echo de menos el tiempo perdido pero lo quiero recuperar lo pienso recuperar y lo voy a recuperar y quiero decir las cosas que siento cuando las sienta Esté sentada con quien esté sentada. Y si estamos acostados ya ni te cuento. Y si cuando se lo digo no le gusta, él o ella verá. Porque hoy me da lo mismo caer mal o regular. Porque si para caerte bien tengo que ser otra cosa, prepárate para aguantar. Hoy además soy menos exigente con los demás. Porque ahora sé lo que cuesta arriesgarse y lo difícil que es acertar. Es curioso cada vez juzgo menos y cada vez me juzgan más pero también soy menos transigente con la falta de inteligencia de higiene y sobre todo de humanidad hoy creo que una conversación puede ser sanadora y que un silencio fuera de tiempo te puede acabar de condenar callarse es cada vez más peligroso y negarse a aceptar algo puede ser un principio para encontrar un pedazo de eso que llamamos verdad. Quiero decirte quiero cuando me dé por ahí, sin miedo a lo que me puedan contestar, porque el miedo es eso que te pasa por dentro cuando estás a punto de hacer lo que tienes que hacer. Hoy salgo de casa como quien aterriza en una ciudad que no he visitado jamás con un mapa distinto cada día, con miles de monumentos que visitar y con una guía que se llamó Intuición y una maleta llamada Recuerdo. Porque yo ya he perdido el tiempo, pero del bueno en cantidad dejar también a Carolco, gracias a Carolco, también. también, gracias también al grupo y los dejamos de con esto que se llama Salgo a la calle, Salgo a la calle, nos vemos sí. mañana en punto de las 7, ya sabes, estrenos a través de 87.8, pásatela muy bien, ellos son los Maderos de San Juan, piden pan y no les dan mi beso, yeah. bye, <risa> tengo hambre rey. ya un capítulo más de su telenovela favorita La Mujer Prohibida con Andrés García pero antes un avance de la información local más importante con nuestro compañero Fernando Ramos Super 6 te encanta Para Radio Cartón este poema patriótico con mucho cariño de su servidora la autora Marina Domínguez Silverio. Mi poema es titulado Silencio Patriotas Hemos hablado de patriotismo y libertad de valientes hombres de valores e igualdad pido el espacio para mencionar a tan honorables mujeres a aquellas que la misoginia ha olvidado señores pese a quien le pese la patria tiene aroma y valor de mujer. Feminismo insurgente, lo gritan sus frases, hechos enfrentando a la misma muerte. Las hermanas Miranda, influyentes líderes, cautivando no por su belleza, sino por ser valientes. Ejemplo, María Ignacia, la abuela Rodríguez. Dama de fuerte carácter, belleza e inteligente, llevada al tribunal de la Santa Equisición. En 1811, acusada de ayudar al movimiento insurgente. María Luisa Martínez de García Rojas, nacida en el pueblo de Erongaricuaro, Michoacán, dejó sus caranas por las armas para defender a nuestra patria. Heroína insurgente, a los 17 años fue fusilada. Altagracia Mercado, aguerrida militar de Huichapa, Comandando a sus soldados Venciendo varias veces Al ejército contrario María Rafaela López Aguado Dio a la patria cinco hijos Madre de valerosos soldados Entre ellos el general Ignacio López Rayón Secretario de Hidalgo María Getrudes Bocanegra Mujer militar novohispana Prefirió a la muerte Antes que descubrir quiénes eran los insurgentes Mariana Rodríguez del Toro en planzo de mujer Cuando todo parecía derrotado Surge la valiente heroína ¿Qué sucede señores? ¿Que no hay otros hombres en América? Aparte de los generales Que han caído presos Tomemos aquí al virrey Y demos patria y libertad A los prisioneros Inspiradas en el cura Hidalgo ...que derramó su sangre para dar independencia a nuestra patria... ...y quitarnos el yugo de los mercenarios. Mis estimados compatriotas... solo por mencionar a algunas... ...hay tantas otras que eligieron a la muerte... ...antes que renunciar a ser insurgentes. Ahora sí señores... ...sigan a Ucefa Ortiz de Domínguez... ...y a la gran Leona Vicario. Todas ellas mujeres que a la par de los hombres, son protagonistas de nuestra patria. Soy patria al despertar. Autora y voz, Marina Domínguez Silverio, mexicana. <música> Le doy un sorgo A mi delicioso I llumeante Café. En esa expresión del gran Balzac El periodismo El periodismo no es otra que Un comerciante de frases Ah, queridos hermanos grillos Queridos hermanos de la Cuarta Transformation. Y aquí viene esta expresión cruda del gran escritor francés. Cuando tildaba al periodista, lo reducía a un mero comerciante de frases. Pues a esa expresión directa del gran Julio Hernández Astillero, que lo invitaron. Los chayoteros de la derecha, Héctor Aguilar Calvín Enrique Krause, desde, desde titiriteados por, por el, el gran escritor... Mario Vargas Llosa allá en la UDG en Guadalajara y así le pusieron a su evento La libertad de expresión. ¡Ay! ¡Oh! No, muchacho, aquí quieres engañar! no puedes tapar el sol, no puedes tapar el chayote con un, con una con una frase, hombre. Así les dijo el gran Julio este Astillero le estrelló en la cara chayotera de Aguilar Camín y le dijo, "Oye, compadre Yo no voy a venir a firmar una carta al estilo al estilo de la Carta Madrid en términos chayoteros. No, no, no, espérame tantito. Es que ustedes han visto el periodismo como negocio. Y ahora que perdieron sus privilegios, ahora que ya no les dan su chayote, andan desatados. ¿Se han convertido en militantes contra el gobierno de López Obrador? ¿Han perdido la tesitura, el equilibrio? ¿Han perdido si algún día la tuvieron la dignidad? No, no, no, les dio una vapuleada el Julio Hernández Astillero. Ese personaje quijotesco que no depende de los dineros de López Obrador, no, no, pues no fue a la bañanera y se aventó un tet, tet con ¿Quién es quién en las mentiras? El gran Julio Astillero encuerando a los chayoteros, a Enrique Krause y Héctor Aguilar Cabir, allí en la UNG. Ese negocio de El Capo Lor Padilla. <risa> bueno, esos son los esos son los privilegios de la libertad. Nosotros, dos periodistas insumisos que no tenemos dueño. Si ustedes quieren perros de la calle, pero estamos listos para sacar la pistola de la pluma y disparar con la verdad. ¡Eh, mi brother, el astillero, que de pronto ahí, lastimeramente, como una veladora parpadeante, les escupió la verdad allí, en frente de Lord Padilla, el dueño de la UDG! ¡Ja, <risa> ja, no muchachos! Nosotros, los que abrigamos la libertad de expresión, Nosotros, los que abrigamos la verité, la verdad, muchachos. Dicen que la verdad, la verdad es implacable, que la verdad es revolucion... ¡Oh, ya lo dijo el gran balsán! Hace como unos 250 años. ¡Ja, <risa> ja, ¡El periodismo! ¡El periodista! ¡El periodista no es otra cosa que un chayotero comerciante de fra... ¡Esto es la ventana de Caín! ¡La ventana libre de Caín! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Roberto Guillén! A ¡Smile! ¡Mile!